Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien, hermano? Bueno, y... ¿Acá eh, estamos? Desde ¿Madrugando? Nos... Sí, bueno, tampoco tanto, che. Tampoco tanto, pero bueno. Eh... Estando jubilado, por ahí es un poco más. Bueno, está bien. Claro. La, la asamblea ha, ha salido a, a marcar la cancha frente al proyecto minero Cerro Amarillo, otra lucha contra Mendoza, eh, sí. marcando en este caso la prepotencia de la dirigencia y señalando que hay asambleas del, de la propia provincia que están planteando también sus cuestionamientos. Ponenos al tanto. Sí, sí, sí, bueno, efectivamente. Eh, en realidad las asambleas de, que en Mendoza son muchas, eh, tan diseminadas en toda la provincia y en todas tienen cuestionamientos y larga historia de lucha eh, como por ejemplo para que no se to toque, para que no se derogue, para no que no se tergiverse la ley 7722 es que ellos tienen de ambiente donde con esa ley se garantizan que no se pueden tocar los ríos, no se pueden contaminar, tiene que tener un tratamiento adecuado de acuerdo a todas las condiciones que ponen las leyes vigentes, tanto nacionales como provinciales. Y en este marco se viene dando hace unos días que el Senado se aprestaba a tratar eh, un proyecto que tienen ahí, Mega Minero también, eh, ahí en el Cerro Amarillo, donde se proponen hacer este exploración y luego explotación de, de este yacimiento este para Este, extraer el, el cobre a partir del sulfuro de cobre, ¿no? Uh -huh. Entonces, ellos están siempre alertas sobre estos temas, y bueno, nosotros hemos adherido desde acá, desde la provincia, así como ellos adhirieron a, no al portesuelo, y en realidad la lucha que llegan, este, el pueblo pampeano para, para, en contra de los cortes de los ríos que hace la provincia de agua hasta arriba, que es mendoza y que sus propias sus propias autoridades y que a su vez someten al sur mendocino no solo a toda esta este contaminación tratamiento este mal tratamiento del ambiente o descuido del ambiente con el tema petrolero fracking este eh, eh, megaminería cielo abierto eh, bueno todo junto eh, es resistido por una importante de la población que se abroquela detrás de las asambleas en defensa del agua pura no y en esta y coincidencia con la Pampa con nosotros que estamos precisamente en la misma en la misma línea nos oponemos a que se alteren los comités de cuenca que son los organismos las autoridades de del manejo de, de cada una de las cuencas que hay en el país Entre ellos bueno está la cuenca del, del Colorado o del actual eh, salado chadeluú eh, donde han sido este desviados los cursos alterados los cursos tanto del punto de vista de la calidad como de la cantidad de agua no por este motivo nosotros venimos sufriendo más de 70 años de de certificación de del oeste de papeano Así y Taraboy, ¿cuál eh, sería, el, el puntualmente en este, en este proyecto de Cerro Amarillo, de, se afectaría también el río Grande como afluente del Colorado, es así? Eh, a ver Claro, y sí, porque el río Grande abastece en el 70% el cauce del cauce del río Colorado. Por lo tanto, si a un río le sacan el 70%, aunque sea para eh, este, llenar una presa o para hacer una exploración o explotación minera imaginar que esas contaminaciones en áreas que a su vez tienen glaciares, en los alrededor tiene glaciares, y, y el derretimiento de los glaciares produce que el agua, el agua transformada en agua, esos hielos transformados en agua, bajen hacia los canales naturales de, de, de circulación, que son los ríos. Entonces, este un área tratada con como suelen hacer los mendocinos, sin, sin, sin ninguna muy poca precaución de cuidado del ambiente y de la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas. Produce que esa contaminación con las sustancias nocivas, este, incluso prohibida por, por, por leyes nacionales, este por la misma 7722 que tienen ellos, y por todas las leyes ambientales y de protección que hay en el país, están violando esa, esa imposición, digamos, que acá no se pueden tocar los ríos si no hay suficiente estudios que avalen que tal emprendimiento o, o, o, o cual otro pudieran ser factibles de llevarse adelante. Uh -huh. Nosotros decimos que eh, al ambiente hay que cuidarlo, hay que, hay que protegerlo, que estamos haciendo bastante por su destrucción, y hay provincias que se manejan sin límites sobre esto tales así que generaron desierto de miles y miles de hectárea como lo que produjeron la pampa este a ellos le está resultando gratuito porque ni siquiera cumplen con las disposiciones o los dictámenes de la justicia ¿no? Que todos sabemos que ya dijo señor de Mendoza se tiene que liberar agua acá en justo en el límite de la pampa de 3,2 litros por segundo hace ah, ya sí. más de dos años y ni siquiera se cumplen con esto entonces eh, eh, el pueblo mendocino está alertado este ya te digo alrededor de abroquelado detrás de estas seciones eh, del agua y, y se niegan y resisten todo intento de pretender violar este estas estas reglas que hasta el sentido común dicen que no no puede funcionar de esta manera entonces hay un comité de cuenca de, de este río que puede llegar a afectar con ese emprendimiento de Cerro Amarillo, que es el Goirco donde están reunidas las cinco provincias que bañan el río Colorado, este y bueno, y los tipos lo que tienen que hacer es adecuarse a las leyes, a las leyes eh, vigentes. Entonces, si esto exige que hay que hacer un estudio de impacto ambiental este nuevo, si hay que respetar la ley de glaciares, si hay que Hacer, eh, tener una licencia social, digamos, una aprobación de la sociedad para que eso se haga, digamos. Tiene que tener audiencia y tiene que tener condiciones que ellos están acostumbrados a no cumplir. Entonces, en este momento ellos se han alertado porque el Senado estaba eh, por producir un tratamiento de este emprendimiento, por lo repetir, en el Cerro Amarillo, para que, a ver si era factible no factible, de llevar adelante esta iniciativa. La Asamblea del Agua de Mendoza y varios y los partidos de la oposición en Mendoza se han opuesto a ello, por lo tanto el Senado ahora ha dicho, hoy como veo que salió ya en los medios, que bueno, que se van a tomar un respiro y van a estudiar las condiciones y van a escuchar todas las opiniones que haya alrededor de esto, que es lo que corresponde. Muy bien. Bien, Tarahui, más vale que vamos a prestar atención a este tema que este va a continuar estando en el centro sí, de la, de la, la opinión. Vigencia, sí, señor. Gracias. Sí, al contrario, Juan Pablo, un abrazo, hermano. Chau, chau.